Perdóneme, Padre, porque he pecado. La gracia y el perdón de nuestro Señor no tiene límite. Confiesa tus pecados y serás libre. Ese es el problema, Padre. Que ya no hay nada que confesar. Estoy cansado de pedir perdón. El silencio se va Junto a mi Ya no El dolor Beste, yo tambien Deja atrás el disfraz que mata